Mar del Plata, que salió de la décima colocación con dos victorias bárbaras está octavo, está por encima de, de Lanús y de Argentino de Junín sí. que tiene ventaja en varios de los desempates eh, por empatar en una, en, una, en una situación, en una posición que anoche le ganó a Libertad con mucho, con mucho eh, margen con gran autoridad, 189, con Walter Baxley en gran nivel con 28 puntos, con Enzo Ruiz de quien vamos a hablar con 24 puntos y 5 rebotes de Bildosa, con 20 puntos 4 de 8 en triples este, una gran victoria de, de Quilmes así que los saludamos y le damos la bienvenida ¿Cómo te va Pablo? Buen día Fabián, ¿cómo estás Matías? Un gusto escucharlos o sea. Bueno, eh, imagino que mucho más contento después de estas dos victorias y de ver a Quilmes que salió del décimo lugar ¿no? Sí, eh, obvio la posición eh, hoy es muy buena, o sea verte emparejado, quizá en En, en, en las derrotas pero con este, o con menos derrotas que, ambos, que otros y con menos partidos eh, el porcentual que es lo que más se maneja hoy eh, nos ubica un poco más arriba creo que hay que ser cautos también y esperar eh, la liga todavía quedan 20 partidos y, y es larga pero sí muy conforme porque el rendimiento del equipo fue a pleno los dos juegos eh, ayer eh, con la luz se ganó con mucha autoridad Y ayer, eh, por momentos en el primer tiempo, realmente Quilmes tuvo una distancia importante de 15 a 16 puntos, eh, que no la pudo manejar, eh, bueno con los rompimientos de Brusino y, y Eli Robert, que también tuvieron dos noches, tre los dos una noche tremenda. Eh, se emparejó el juego, pero recién en los últimos 6-7 minutos este, fueron clave Enzo Ruiz y, y Junior Sequeira, que tuvo un muy buen cierre de juego, para para poder tomar una distancia. Faltando dos minutos, que ya fue descontable. Sí, este. Brusino tuvo un partido bárbaro con 28 puntos, como bien lo marcaba, más 5 asistencias. y Robert, otra vez doble figura con 27 puntos y 10 rebotes. Eh, en una noche donde Quilmes, bueno, este, mete su segundo triunfo consecutivo, se hace fuerte de local, le gana cómodamente a la luz, termina ganándole bien a Libertad de Sunchales, eh, pero. Eh, y escapa, sobre todas las cosas esto, del décimo lugar, ¿no? Porque cuando uno mira la tabla. ...después de tantos partidos... Este, ...y te encontrás en ese lugar... ...imagino que para nadie es agradable... ...teniendo en cuenta que este año volvió a la movilidad deportiva... ...y que ese décimo lugar... Eh, ...de cada una de las conferencias... ...tanto de la Norte como de la Sur... ...van a pelear por el único descenso que hay, ¿no Pablo? Sí, exacto... Eh, ...acá, obviamente... ...siempre, esto no es... Este, ...decir, bueno... ...o buscar una excusa o justificativo... Eh, ...realmente Quilmes sufrió mucho... ...en el inicio de la temporada sin tres de sus principales figuras como Maciel, Sequeira y Bildosa de los 18 partidos iniciales apenas pudieron jugar uno, entonces este eso nos dolió, nos costó nos llevó a tener un récord de, de 14-2 y, y bueno, después hubo que remontar eh, y mira la paradoja que tiene el básquetbol que de la fase regular Quilmes es el equipo que mejor escore tiene eh, mejor performance, o sea eh, pero bueno Lo más importante que me parece hoy eh, En lo que Si bien no es que nos tiene que dar y, y relajarnos, ni mucho menos Pero me parece que lo que sí nos tiene que dar Algo de tranquilidad Es que con todos los rivales directos Salvo Ferro, que aún no hemos, no hemos jugado Con todos los rivales directos ¿quién más tiene ventaja Pablo, y de acuerdo a lo que hablamos el otro día contigo Y, y sí. teniendo en cuenta que La posición en la tabla y el rendimiento deportivo Vos lo estabas esperando Por lo que manifestó el equipo en estos partidos por cómo se encuentra hoy, que es totalmente diferente porque está por encima de dos rivales hasta hace 72 horas atrás, o 96 horas atrás, Quilmes estaba último en la Sur ¿Cambia en algo la planificación aquella que hablábamos la semana pasada? En cuanto no, no, al futuro no, no, del equipo, o sigue siendo no, no, exactamente no, no, no, la misma? Sigue siendo exactamente lo mismo, lo mismo que pidió el entrenador ayer, que esto... Eh, hay que doblegar esfuerzos, el sábado hay que volver a ganar tenemos un partido durísimo contra Quimsa Eh, Quilmes pudo llevarse el juego en de Santiago del Estero y por X razón no, no no pudo no pudo lograrlo en esa última bola. Eh, va a ser un partido seguramente muy, pero muy duro y que necesitamos ganar como sea. Y después también hay que ver los resultados que otros han tenido, eh, han sido fructíferos en otros sectores del país, como Argentino que ganó los Tres del Norte uh -huh. y nosotros la semana próxima viajamos para allá. Entonces. Hay que ser el cauto, falta mucho eh, estamos estamos hoy por encima de ellos eh, pero también tenemos que tener los mismos resultados que ellos han tenido Entonces, si, lo, si Quilme logra obtener los resultados que esos rivales directos tuvieron en diferentes sectores del país eh, vamos a estar más te digo con, el, con, con la ambición y el auspicio de poder pelear este, por un sexto puesto de entrar en los play -off que, que, por, que por salir de los de abajo Eh, pero hay que, ser, eh, hay que estar tranquilos pero eh, y con la cabeza fría de que esto si vos no lográs el triunfo vas a seguir peleando por por el octavo no novenido sin opuesto. Teníamos entendido nosotros, y lo contábamos en el programa, tal vez nos podrás corregir o contarnos de qué va la historia con Ivor y Clark, que el jugador tenía voluntad y ganas de volver a Mar del Plata y jugar en Quilmes, eh, y bueno, tras su salida en Quinza se da esta posibilidad y informábamos nosotros que ustedes habían hecho un esfuerzo y una logística desde lo que tiene que ver con las estructuras económicas del club para acercarle una oferta al jugador y que el jugador estaba esperando esa oferta. ¿Es así? ¿Están hablando con el representante? ¿Lo hablaron con el jugador? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda sumarse y completar el plantel de Quilmes que es algo que ustedes también hace tiempo que vienen buscando? Sí, mira yo estoy haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder lograr eso para poder eh, tener económicamente al plantel dentro de la prolijidad que corresponde y hacer el esfuerzo extra para poder tenerlo a Ivory. En principio te digo que, que la prolijidad para con el plantel eh, se está logrando y, y que Ivory hoy yo en apenas una hora y media estoy en el aeropuerto para recibirlo porque lo hice venir en el avión a Mar del Plata. Eh, veremos si a la tarde podemos lograr equilibrar esas negociaciones, este y bueno y, y continuar con, con con si poder incorporarlo al plantel no no te lo garantizo es una situación que, que para nosotros supera a veces en lo económico como te dije el otro día eh, nunca estamos bien ojalá estuviéramos bien pero lamentablemente es así nosotros peleamos este esto es un club de básquet este que pelea contra poderes económicos diferentes. Este, hoy lo mismo le está pasando a, a Peñarol de Mar del Plata, y cual nos reunimos con su presidente, te diría diariamente, para evaluar las, las situaciones a futuro. Eh, porque, claro, vemos que la, la economía eh, es, es muy severa. Eh, si yo te digo lo que cuesta hacer esta gira de tres partidos en el norte, la gente no va, a lo mejor no va a comprender cómo se puede hacer un liga este, pero, al... estamos... ah, perdón perdón perdón sí, sí, sí pablo perdón perdón no, que digo que la, viste, nosotros eh, as, viste, me, eh, mantener económicamente al plantel estable eh, hacer el esfuerzo por íbodi y justo una liga una, una gira por el norte que cuesta casi 400 mil pesos y jugar tres partidos Entonces, eh, como tres partidos 400 lucas y si sí, cuesta pues, pues, ¿Tres, tres partidos 400 mil el... pesos en el norte aproximado te la resumo, mirá, te la resumo Son 26, 26 pasajeros Porque van bueno, a viajar a Liga de Desarrollo En cualquier, en los hoteles que se manejan De Liga A, siempre estamos hablando de Cuatro estrellas, hoteles cuatro o cinco estrellas eh, ¿Qué menos pagas en cualquier lugar del país? Que 1.300 pesos Desayuno, almuerzo, merienda, cena y hospedaje y no barato zona. Pero vamos a poner 1.300 multiplicar por 26 se montó. Son 30.000, 32.000 pesos por día Son dos días por partido. Ahí nomás tenés cinco mil pesos por fecha. En tres fechas tenés doscientos mil pesos. cien mil de avión, trescientos mil. Transporte interno de, de Formosa Corrientes, eh, tenés 25 mil pesos con todos los transportes internos. Más el Mar del Plata, Buenos Aires, que va a buscar el plantel, más el dinero que gasta el plantel una semana, este, estás en 3,80, 3,90. <risa> y yo así como para jugar tres partidos me gasté 400 mil pesos ahí, ¿sí? ¿Y, eso muy... como, y eso como y eh, eso me, me, me hago un paréntesis en lo que estamos hablando y después lo engancho con el otro tema y eso como se puede solucionar porque me dejas sorprendido con, con los números de una gira y se puede solucionar cuando uno tuviera esponsoreo por parte de, de, de toda la logística terrestre que sea transporte y hospedaje Vos tenés transporte y hospedaje subvencionado, ya sea por porque te lo tenés con canje y con hotelería, cosa que las provincias lo logran y los particulares, los, los particulares se hace muy difícil, y el y el transporte terrestre o aéreo, eh, también, ¿viste? Es así. Entonces, ir a, ir, a, ir a Formosa desde Mar del Plata, tenés 2.000 kilómetros, eh, es una, ¿viste? Tenés 24, 25 horas de micro, entonces, si no yo quiero que el plantel vaya lo más cómodo posible pero si lo mandás en micro el micro te cuesta 80.000 mil contra 100.000 mil en pasaje de avión más vale que los los, los, los, los, los, los, los, los, los jugadores viajen en avión este ¿y, y ese y esos pasajes en avión estás utilizando el, el acuerdo que hubo con la aerolínea no eso lo usábamos el año pasado el acuerdo con la aerolínea se cayó este año se cayó se cayó este año no nos dieron nunca el acuerdo de descuento ah está bien perfecto perfecto está o sea, para la temporada temporada te dio. De gestión De gestión desde el punto de vista político, naturalmente, y de la gestión dentro de aerolíneas, el acuerdo eh, dejó de existir. Está bien, sí, sup que... supongo que sí. La, te la temporada anterior utilizamos esos esos descuentos que nos dio aerolíneas como sponsor de la Liga Nacional. ¿Los usaron? Los ya no están. Sí, claro, los usamos. El, el año pasado, ahora solo Kimber viajar a Santiago del Estero en, en micro, porque la verdad que el año pasado fue un desastre, porque nos mandaron a Tucumán y nos salió más caro el transporte de Tucumán a Santiago del Estero, que lo que pagamos de avión de Buenos Aires-Tucumán. Está eh, bien. Una, una locura. Está pero bien. el resto fuimos todos en avión. Esta, esto forma parte de la, de la problemática que tiene en el día a día un club, este no Quilmes, en general los clubes, lo mismo que abrir las canchas y todo eso. Ahora, la pregunta es referida a lo de Ivory Clark, porque acaban hay dos carriles que van, digamos, juntos, pero separados al mismo tiempo. Porque uno es el económico y otro es el deportivo Y si bien uno depende del otro sí. este, Uno tiene que preguntar Ante este panorama ¿Cómo es La llegada de y Clark? Hablo de monetariamente hablando Porque hay un, un desfasaje económico Como bien vos marcás Y digo, ¿y cómo crees que toma el plantel La llegada de un jugador Cuando todavía por ahí no está tan prolija Tomando tus palabras La situación con el resto del plantel ¿se entiende la pregunta? A... sí, con respecto a lo económico claro no, mira eh, yo creo que el plantel son jugadores profesionales muy prudentes y que y que se entiende que nosotros esto es la realidad nosotros con Ibori y tenemos una deuda eh, que, que no es mucha pero es una deuda y hay que pagarla de la misma manera que hay que pagarle al jugador que es nacional entonces si vos al jugador nacional le pagás ¿por qué no le vas a pagar al otro? ¿No? Perdón, ¿cómo me decías? Si vos al jugador nacional le pagás, ¿por qué no le vas a pagar al jugador extranjero? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, si nosotros mantenemos una estabilidad dentro de la economía del plantel, eh, me parece lo lógico y razonable, tener que traer un extranjero. Lo que vos preguntás es muy coherente. Eh, yo no te puedo deber a vos y traer a otro que haga un doble de esfuerzo para pagarlo. Entonces vos decís, pará, primero pagarme a mí y después trae a otro es lógico, lo que queremos hacer justamente en este combo, es equiparar a todos o sea, sí, traer no a Ivory Clark y poner al día a los jugadores nacionales claro, que no es fácil, tampoco estamos tan mal con los jugadores nacionales pero, pero esa es la realidad entonces, también existe esa problemática y yo no le esquivo, por eso que dobleo los esfuerzos pero bueno, pero igual a Ivory le debo una plata que hay que pagarle claro. como, como se debe a, pues, a un jugador nacional le, debe, le hay que pagar Y, y me nace la pregunta, la, ¿el arribo de Igor Clark en potencial depende de la permanencia o no de todos los nacionales que hoy por hoy están en la plantilla de Quilmes? ¿O la llegada de Clark es totalmente independiente a la del resto de los jugadores? No, si lográramos que, que venga Igor y eh, eh, no sé, cubriría la ficha de, de, de Darley. Uh -huh. No, no. Eh. Y siguen todos. Sí, porque el plantel es así, o sea, nosotros el plantel estaba entero, cortamos a darle y por bajo rendimiento, y siguió de esta manera. Sí entendemos, y yo le he hablado más de una vez con el entrenador, que, es, que necesitamos un, un, un ala pivot. Pero no, no es pregunto, gente. Pablo, por el tema deportivo, por cómo se pueden distribuir y la posibilidades de cambio, sino por esto que hablabas vos con Fabián del tema económico, eh, es hacia allí la pregunta. No, no, no, no el tema económico no, no varía en eso. Bien. No, el tema económico ahí no varía. Este, eso es otra cosa. O sea, eh, mira, hay veces que, eh, me parece que a veces, que, no sé si está mal decirlo, pero eh, muchas veces voy a decir, mira, eh, para esto consigo tanto. Pero viene un tercero que te dice, y yo, la verdad que me gustaría, pero me gustaría eh, aportar para tal cosa. ¿viste? entonces vos por ahí eh, conseguir dinero para traer a, a dos jugadores americanos y no conseguir dinero para traer dos nacionales que a vos te gustan más que los americanos está claro que pasan eh, muchos equipos está clarísimo claro. eso, pasan muchos ¿No clubes, yo que te dicen bueno claro, claro, yo quiero aportar sí. para que vengan dos extranjeros no, claro. pero yo tengo ocho nacionales yo nacionales no me meto, yo hasta acá no, no pongo un peso, eso está claro? claro le pasó que yo a Boca el año pasado no sé, por medio sí. un ejemplo cercano y, y está claro que sus aportes Eh, eh, por fuera de lo que es un presupuesto Que vos podés manejar al principio de temporada eh, te, te vienen, te vienen y te llegan Y vos claro. ante la Por eso te decía que son, van dos carriles diferentes no El deportivo y el económico Ante la tentación claro. de tener un tipo Que ya lo tuviste, como Igor y Clark Que te va a dar una mano, que vos sabés que te va a salvar No salvar, pero que te va a ayudar A que una situación deportiva Esté un poco mejor Y vos hacés el esfuerzo de ver cómo, cómo hacer para traerlo. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo en el lugar del nacional, ¿no? Y del y jugador que, que está acá todos los días, o del cuerpo técnico, del preparado físico, o del chofer del micro, no sé, de la persona que sea, y sí. vos decís este. Y, y digo, esto traen a, a, a un jugador y nosotros todavía estamos atrás. Y Ima, Imagino que la situación debe ser, eh, por lo menos, en cuanto a una pregunta, no sé. Sí, estoy de acuerdo y, y, y eso lo respeto a rajatabla. También me pongo a pensar, eh, no sé se me ocurre a mí, ¿no? si fuera yo eh, un, un jugador y viene un dirigente y dice mira, te pido por favor, aguantemos esto un poco porque por ahí podemos hacer un refuerzo y zafar de esta situación. ¿Vos qué opinás? Y si me preguntas a mí y yo te espero. ¿Por qué? Porque me vas a ayudar a que salvemos porque yo creo que ningún jugador quiere salir último. No, yo quiero irse al descenso Eso está claro eh, bueno, jugador... Y lo mismo, lo mismo, Espera, y, y te voy a dar la derecha en esto Por eso digo que a veces son situaciones que van de la mano lo, Te voy a dar la derecha esto Ante la posibilidad sí. Si bien nada garantiza Que por un jugador un equipo se salve O se vaya al descenso Exacto. Pero digo, ante la posibilidad de poder Perderme la plaza de la A Perdiéndola en el descenso Hago un esfuerzo económico Porque de última Voy a valorizar lo que tengo Porque si me voy al tenía no tengo casi nada Y si claro. me quedo en la A tengo una plaza a que vale una plata Claro, y también el jugador Evalúa esa situación el, Mirá, el jugador que se, que se esté por retirado El jugador que quiera Defender mañana su dinero en la Liga A No es lo mismo defenderse Su, su, su contrato Habiendo mantenido la, la plaza mantenido, este, O jugar un playoff Que haberse ido el descenso Claro Entonces me parece que también va de la mano eso Yo soy muy respetuoso de los jugadores Y de que además es su salario Y viven de esto eh, También me parece que a veces que, que a mí no, yo por ejemplo no me, no me he llevado Dejado llevar nunca por delante Con aquel que me dice, mira yo quiero poner la plata Para traer a, a Juan Pérez sí. eh, O a tal extranjero Y yo la verdad que siempre me he manejado con el entrenador Entonces mira nosotros queremos esto Somos cautos, he tenido un equipo Siempre identificado con la institución eh, El año pasado yo fui el que, el que pretendió a Ivory Clark y, y me impuse al, al deseo de, de, de Leandro Ramela de tener otro extranjero sí. y realmente Ivory nos dio este, nos dio cosas que no nos han dado otros extranjeros realmente sobre todo la defensiva que y, y además la caballerosidad de él ¿eh? seguro una persona increíble Pablo y hemos evaluado con Leandro justamente también el jugador eh. a través de Ivory ¿Quilmes no hace canjes cuando sale de hotelería y restaurante? sí Ah, y eso está contemplado, digamos, el presupuesto. Y, sí, pero no lo pago en Formosa, pero lo pago en Mar del Plata cuando viene Formosa. Claro, está bien. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el, el, los canjes que hemos logrado entre los clubes es para que el club no viaje con dinero. Claro. O sea, el dinero lo ponemos a estar en tu pone... casa. Claro, viene Formosa y, y me cuesta lo mismo a mí. Bueno, Formosa porque tiene el hotel que es, del, no sé si de la gobernación o es de ellos, o lo que fuere. Corrientes pasaron no lo mismo, Santiago del tiene no lo mismo, son sí. hoteles de, de, de la política y te la última y, y, y le pido permiso a, al profesor Traversa que está escuchando atentamente este ayer hablé contigo y te preguntaba por por, por Enzo y después estuve averiguando algunas cuestiones hablando con gente llegada a él y, y al final qué va a hacer Enzo Ruiz, se queda en Quilmes se va, el problema es un problema personal hay un problema económico hay un, ¿qué pasa? no mira yo sé que, que Enzo... Eh, me ha comentado su representante que eh, tiene algunos temas personales que, que le han complicado un poco su su, su bienestar por decir así eh, hasta, hasta inclusive psicológico, o sea de intranquilidad eh, tienes un combo de algunas cosas que lo han pero bueno, eh, ayer yo viste, hablé un ratito con él fíjate el juego que tuvo que fue tremendo porque es, es lo que él hace Eh, para mí es un jugador extraordinario eh, de, de un sacrificio enorme Y ayer se le abrió eh, El aro en esa muñeca fantástica Que tiene eh, Que no la había podido desplegar todavía en la ofensiva Pero en, en los juegos Enzo defensivamente es tremendo eh, Mucha gente ve Vos sabés cómo es esto Fabián eh, En el básquetbol la gente, el espectador Ve los puntos que hace un jugador Pero no mira los puntos que no hace El jugador Seguro que, eh, eh, Y a mí muchas veces me gusta ver la fantasía de Luca Vildoza, pero me gusta también ver el, el, el, el, el despliegue físico que hace Maciel o, o Enzo Ruiz o Tasha Galici para evitar que el, que el, que el atacante convierta. Entonces, ¿ves esa, esa? Ayer tuvo movimientos Enzo Ruiz de, de salir a doblar por el lado ciego del del atacante que cuando quiso girar se lo encontraba a Enzo y robó cuatro o cinco pelotas de esa manera. Seguro, seguro. Empieza a ver, este pibe lee el juego de tal manera que, que realmente, bueno, eh, lo, y, es, es muy lindo verlo. ¿verdad? ¿Y se queda o se va según vos? Mirá, yo quiero convencerlo de que se quede. Espero hoy tener una reunión con él y con su representante, veremos. Bueno, y esta y sí, y ya, ya es, te, es, te dejo. Ante la posibilidad de equilibrar la finanza, ¿no? En algún momento determinado, si aparece una oferta del exterior, que sé que la hay, por Luca Mildosa, ¿quién me se escucha? Mirá, yo nunca sé que la hay, que la haya, digo, pero... Hay no, un interés. Si hay un interés eh, por una oferta por Luca, eh, te voy a decir algo. Eh, yo voy a hablar con Luca, con Marcelo, que es el papá, y con Gabriela, la mamá. Eh, y voy a armar mi valija me voy a ir con él para corroborar de que él esté bien en donde vaya porque Luca merece ir eh, a cualquier lugar del mundo es un crack es un crack por donde lo mires o sea que escuchás sí claro que escuchamos porque lo que quiero es el, lo que yo quiero es el futuro de Luca o sea eh, me va a doler en el alma no poder disfrutarlo eh, eh, eh, los años que vienen de acá en Quilmes Pero nosotros preparamos a este chico para que eh, para que realmente deslumbre a, a la gente, no de la Argentina, sino del mundo entero, que lo pueda ver. Este pibe es de esos tocados por una varita que, que realmente eh, te divierten, eh, te hacen levantar de la butaca, eh, ayer hizo un par de cosas que, que bueno las hacen los crack, estos pibes son iluminados, y Luquita es un iluminado. Pablo te agradecemos mucho el contacto. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Como siempre, un abrazo enorme. Bueno, Pablo Zavala, el.